Kikiriki Que te fa mal A cresteta Iquite el afeito A raboseta Añela raboseta Dezaga da mateta Añela mateta O fuego la crema Añela o fuego La agua la mortau Añela agua Os bois se lan bebiu A sembrar millo Añela millo As cardelinetas se lan minxau A ser as cardelinetas Os esparves las han cazau han los farbets o vientos se los ha levado han llegado a beleta la pinchao han llegado beleta en agallo do te llao han llegado en corriendo gallinetas han son a poner cocos y han los cocos os moches se los han pinchao y han los moches a decir misa y han llega misa De zaga del altar. Ángel altar. kikiriki ki ki. altar. Canso de estar a mirar, que no fas so que preguntar. So so que preguntar. Buena tarde. Hoy es jueves, 19 de febrero, y a media tarde. Y aquí <risa> principia <risa> fiesta <febrera. risa> en ofrenda orilla de hoy. Okay. Celebramos el día de la longa Materna, y por eso somos aquí Raquel. Pablo, Juan y yo, Lucía, te construimos mostrar que el aragonés lleve bien vivo. Si queréis participar en directo en el programa, podéis gritarnos a o. No, 7, 6, 29 13 98 o escribirnos vía Twitter. Ya sabes que podéis sentir siempre que queráis todos, todos nuestros programas en fendorilla.wordpress.com. Fendorilla .wordpress .com. con dos os. Dando trucos pie, brincaré de tres en tres, o tozuelo me pa' cuentar do revés. O morraio e prender libros sin ficao en o pochón, que casa nuestra me gramática e historia, geografía, religión, e as que emporcabas van. Que lleva, que lleva, a cara me se chela, Escape, escape, tenemos que pegar. Luego otra montaña, o más truco es la raña, se torna profunda como chavales. Dos veces en los libros, más trucao en la palmeca, con charra en la pavla que lleno de un lugar. Levantan los amigos que charran las antigas y pecho rondar, voy cantando y las bruchas se irán en los huellos de mi maía tristura creo bien, mil peligros piensa puedo correr a mi pájero entre vallos, vuelo el tiempo cadullar, luego un gallo que me va a despertar! Como ya todos hemos dicho, hoy somos aquí las voces más jóvenes del Aragonés. Me faría hoyos de presentatos a Raquel, una voz que muchos reconoceréis do programa K2Radios, que fan en los colegios colapios. ¡Hola, Raquel! ¿Qué tal plantas? Muy todo bien, muy contenta de llegar aquí, güey. Contanos, ¿han aprendido a charlar aragonés? Uh, pues como uh, tú en casa charlando con mi pai. Y es verdad, yo también le he aprendido en casa. Y en la escuela, también lo va a servir. Lo fuimos a servir en clase cuando nos amostraron en cinqueno y en seno de primaria muchas cantas y bailes en clase de música. También charramos del aragonés en clase de Luenga. Nos dicen que hielo aragonés a suya historia, un poco de gramática y muchas parolas que empleamos que son aragonesas, las esferiza, las enferezamos do castellán. También en el festival de cantas nadalencas que se fuimos en la escuela y Chuan y yo todas las semanas cuando fuimos do programa de radio. Ye Y una pena que no lo feigamos servir más a Soven. ¿Te hago yo que podésemos brillar dibujos animados en a nuestro lengua? A ellos dibujos animados ya no me cuacan guaire. Me pienso que sería más Goyo a mi cherman de vuelto años, pero sí que sería bueno que... ...se puede beber del programa Taninos en Aragonés... ...porque yo misma paro cuenta de que cada día charro menos en Aragonés... ...porque mis amigas no lo charran... era por un regular en Aragonés no puedes felo servir. muchas gracias, Raquel! También tenemos con nosotros a Pablo, que ya es mi germán. Pablo, ¿cuántos años tienes? Tengo cinco. ¿Y cuándo farás los seis? En julio. Sí. ¿Qué curso fas? Tercero. A ver qué puedes. Tercero de infantil. ¿Cómo se a tu tuya diestra? María José. Desde aquí le enviamos un beso muy un beso muy grande a María José. Te fago yo de charla aragones. Ahora disamos con una canta que nos va que nos fa a saberlo de Goyo y que se dice un cantraveser, la orquestina del Fabirol. Un cantraveser me saco un chufle, un cantraveser me saco un chufle. Cántame, oh chufle, no te doy si no me das. Ay, my, my, my, dame paz. No te'n doi si no me das ley. Grava, grava, grava, grava, dame ley. No te'n doi si no me das alfalt. Dalo, dalo, dalo, dame alfalt. No te'n doi si no me das aigua. Río, río, río, dame agua. No te'n doi si me das fiches. o canto o mar e o mar me vi o y me dio peixes a puntar Yo le di peixes ao río e o río me dio a llorar eu le di el agua a y lo tal me dio alfal yo le di alfal alzar Travesé, me saco un Nunca atravesé, me torno un chuflé. Nunca atravesé, me saco un chuflé. Nunca me torno un Después de esta canta tan animada, nos unimos de carnavals con Juan y Raquel, que son las dos voces de Carlos Radio. Buenas tardes, Juan. ¿Qué nos traes, güey? Buenas tardes, ya sabéis que somos en el preto del Carnaval. El pasado cabo de semana se celebraron os conocíos Carnaval de Bielsa, pero yo, güey, todos no voy a charlar un menos conocíos, os Carnaval de la Fueva, que, que se celebran este sábado. Y es muy original, ya que Fueva un carnaval itinerante que, que va recorriendo todos todos los lugares de la Fueva. O Carnaval de fuera, y un Carnaval popular que se enfá en el municipio de Afueba, en la comarca de Sobrarbe, en o mes de febrero. A diferencia de otros Carnavals de Sobrarbe, no tiene cara personajes típicos como la tragas y las madadamas Do Bielsa o Cornelio que enfa montará a burreta en Ochistau, ni os cazataires cazatayres de Torla. Más ni menos, llevó una festividad popular en la que cada gum puede presentarse. Con un disfraz como Millor Yorgo y Lefaiga. O Carnaval da la Fueva, ya organizado como una ronda de las que se gozan fer en las fiestas de la localidad de la comarca, pero de forma coordinada, de entre los participantes de las sueltas a ellas y lugares que fan parte del municipio. Féndose un programa previo dos los lugares y las horas cuán se gozarán concentrar los participantes en cada lugar. A organización de eventos con a asociación cultural arrelodada de Fueba. Os estabelecimientos entre os lugares que se fanen a caravana con vehículos privados que se meten aos propios participantes en general general as generacións máis jovenes mientras que os grandes se quedan en casa ta sacar la bandeja. Convidar aos participantes a la minx, canapés ou gotez de porro, como o típico, en las rondas. Isto le da o carnaval a, o carnaval, a condición excepcional de estar itineral, A la contra de cómo se llefiento istes daños o carnaval da Villa Bielsa. Que se ha limitado en horario tardes do carnaval da fueva como también os de Chistau ocupa todo el día. Tan no se solapa con otros altos tres carnavals famosos da la comarca. Se goza pactar con la organización dices altos o cabo de semana, en lo que se farán repartiéndose entre todos los ellos a cabo de semana, disponibles en mes de febrero. Que lleve interesante que nos, esto que nos cuentas. Bueno. ¿Y tú has este año en Bel carnaval? En mi casa hemos feito ocho veces la y hemos minchado la no organiza. Pero eso de disfrazarme ya no me goyo tanto como cuando yo era chique. Y si lo ha feito y he estado mi, mi chismán chique. ¿Y de qué se ha disfrazado? Mi, mi chismán se ha disfrazado de pic, de piculinero, yo no pas. Me hice feito goyo de verle disfra, disfrazado. Para ir ambientándonos, íbamos a escuchar la canta de carnaval de orquestina del Favirol. De de con de la... de van, las con van. Y ser a Paco la graba, quille o emprendador de iniciativa. Hola Paco, contanos cómo principio Cados Radio. Hola, buena tarde Lucía. Pues mira, esto principiamos hace cinco años, porque íbamos a hacer la, la cinquena cumpleañadas. Y allora, pues eh, pensamos que la radio eh, era una cosa buena, un traste uh, bueno, para los niños, para los niños de la escuela, para los que sean más chiqués y los más grandes. para pues para practicar sobre todo la expresión oral en la lengua en español, en inglés, en francés y en aragonés, pues también, ¿eh? Porque desde desde o primer programa de cada Radio, ¿eh? ya ya tenemos 190 programas, ¿eh? Hoy emitimos el programa 190, pues eh desde primer programa siempre hemos feito un informativo en aragonés y siempre hemos feito servir el aragonés. A llorar, pues bueno, eh, así nos principiamos. Pues China Chana, en, en primeras, pues con muchos to, dandalos porque no sabíamos Ferradio, radio. Eh, y venía un venía un Jesús, Jesús Gracia, que nos ha mostrado Fela, eh, que siempre seremos agradecidos a él. Eh, que ahora ya haciendo vieras, eh, ahora hay ofendo vieras en Blesa. En, en, qué digo y que si nos ya sentiendo Jesús pues te agradecemos mucho a muchos de los escolapios de que nos hemos a hacer radio y gracias a él y pues al empeño que hemos feito los maestros y los alumnos y toda toda la gente escolapios pues faz cinco años que que hemos radio todas las semanas y eso ye ya es fácil trobar niños que conozcan la Aragones en escolapios Pues mira, a trobalos trobalos, pues yo me no sé, yo creo que hemos ninos que echar en aragones en casa suya, pues de por un regular en casa suya, pues siete o ocho ninos en, en Escolapios. Pero lo que sí que lo que sí que había en Escolapios y hay muchos niños que que pues que manullan y fan expresiones en aragonés y parolas ¿eh? que decutió pues la sienten en casa y las emplean lo que pasa es que por, no, por un regular no saben que son aragonesas que, que hay un idioma diferente que hay un idioma dif diferente al castellano eh, hay ahora lo que hacemos en la escuela pues hay, eh, pues eh, abrirles los huellos y a mostrarles pues que soy aragonés porque ellos no lo saben ...y poco a, poco a poco... ...pues conocen el aragonés... ...y como solo se... ...sólo se hay lo que se conoce... ...pues... Eh, ...China van Chana van a... el el aragonés... y ahora pues... Eh, ...a la fin te trobas más... ...es alumnos que charran aragonés... ...que alumnos... ...porque... ...pues como... ...como paran cuenta de que esto del aragonés... ...pues les cuaca... ...pues rematan en... ...rematan en Nogara... ...o en ligallo ...y van a cursos de aragonés... ...y la aprenden... ...y bueno pues... Eh, un, un día vas por la carrera y trobas un alumno tuyo, un, un, un alumno que, que has, has estado con él Y principio has en Aragonés y bueno, eso es un mitismo la verdad <risa> sí, sí ¿Crees que es posible que en un futuro cercano contemos en Zaragoza con más asignaturas en Aragonés En este u otros colegios de Zaragoza? Pues mira, hay una buena pregunta <risa> La Mira Eh, yo me pienso que no hay una cosa de, de que digan, no, pues ahora había una asignatura en aragonés, o ahora vamos a hacer aragonés, eh, porque dicagora, pues no, nunca, nos, nunca nos han dicho de celo, ¿verdad?, porque toda la, toda la mostranza se fa en castellano, eh, menos las lenguas, las lenguas foranas, menos el inglés y el francés. Pero, pero nosotros, pues en Escolapios, pues hemos quisto, hemos quiesto a mostrar Aragones, pues porque nos vagaba, porque, porque querebamos. Y no lo decían las Lais, pero bueno, no lo hemos, nosotros lo hemos feito. Y ahora pues no sabemos qué dirán. Ahora parece que dicen que se puede amostrar a Aragones Curricular men, pero pues tampoco no lo sabemos, porque ahora ya sabéis que son los maestros eh, fendo, fendo lo currículo, que lo currículo es lo que nosotros los maestros todos tos amostramos a los niños, ¿no? y no sabemos pero lo que sí lo que sí que sabemos que en escolapios pues si antes lo febamos pues ahora me figuro que seguiremos fendo. Eh, a mostrando el aragonés y pues fendo radio en aragonés y, y fendo los autos estos de la lengua materna que de Cutio se hemos ido a, a los teatros o los puestos donde se han feito y nosotros, pues bien, eh, pues a colaborar y a inventar esto, a, a inventar, isto, eh, inventar el aragonés. ¿Mm? ¿Qué plan de futuro tiene Cados Radio? bu uh. radio pues en primeras pues mira eh, ahora pues hemos fendo radio radio teatro mira tú qué cosas eh, porque ya sabes que en la escuela en nuestra escuela pues había una colla de tea, una colla de teatro que se clama teatropía ¿eh? teatropía que son mira raquel Teatro atropía también ¿eh? y, y lo que fan pues pues Eh, fer obras de teatro y ahora pues les hemos proposado pues fer radio radio, radio teatro y pues han quisto felo y mira pues el, ya nos hemos presentado un concurso y lo próximo día 3 de marzo pues nos han, nos han dicho que vayamos a un congreso y hacemos una una ponencia hacemos una ponencia a cada radio de cómo se fa la radio en una escuela y cómo se fa los radioteatro en, en en una escuela por por ejemplo y una cosa que le vamos en lotozuelo pero que aún no lo hemos feito de hacer una radio online cada radio online <risa> pero como eso ya es un poco un poco difícil ¿eh? lo disharemos pues no sé los cinco los cinco no cumpleaños o cum... no yo me figuro que será en los decenos ¿eh? <risa> vale Y ahora una pregunta más personal. Cuando yo siga más gran, ¿podría participar en k radio Mira, tú ya has participado en k radio a saberlo de veces. ¿eh? Porque la tuya maestra, Vanessa, ¿verdad? Pues esto os grababa en clase. ¿eh? Y ahora pues la tuya maestra, que es Gemma, también te graba en clase. Y tú has salido en la radio, pues, un camatón de, de, de, de vegadas ya, ¿eh? Ahora, lo que, si, tú, si tú dices que quieres ser, pues, como, como Juan o Raquel, que todas las semanas van a grabar y todas las semanas sale en antena, pues sí, te pero taiso y minister que sigas un poco más gran, ¿eh? y que siga bueno, sigas un poco más menos mirbuda, ¿verdad? porque ahora yo te digo la, la cara, los los que no sienten no te no nos veían, pero tú pues ahora eres muy responsable, ¿verdad? y es una cara seriosa, ¿verdad? Pero Pero no te enfaigas, eh, un poco un más grande, pues cuando sigas en cinqueno o seno de primaria, eh, pues ya podrás salir todas las semanas, pues co igual como Raquel o, o Juan. Eh. Y ahora, pues si sí, contamos con tú, contamos con Nicolás, contamos con Adrián y con todos tus compañeros, ¿vale? Muchísimas gracias por otro que ya es fiendo a conservar conservar los aragones y por venir a los estudios de Radio de Radio Topo, de compartir con nosotros esta experiencia tan pincha. Bueno, pues muchas gracias a Radio Topo por habernos convidado, gracias a tú por hacer esta entrevista tan pincha, y bueno, pues luego que os oiga buena toz. Y ahora, una de nuestras cantas favoritas. ¡Tringol! Cuanxera, chiquinín, que efe da o gatolín La prestave unha caixa, da que efe pipi. pipí de prebatinas, mama firme e chila Encerto a la fin dentro, e a Eva prende a pixar Tengo un nixín en casa, que le digo Tringol. Tringol ti un buen amigo, e dos gatos campeón Que tiene venozilla ta brenda, ta si le feda yo le envoy dar a prueba. Pero que si que le feva y como va di ya, o pote laminando sin calle lo frega. Tengo un micin en casa que le digo tringol, tringol de un buen amigo y dos gatos campeón. Que no le fistasen piollos ni polgons. Dilla ta bañera, Melboy le va con yo, va fuiza buscando champús potestados. Tiene coratos al cuerda, dice a revolución. Tiene un missing en casa que le digo ringol, ringol y un buen amigo y dos gatos campeón. lle caza taire en lle un dos millos, e como contrimuestra trai ratos y moixóns, pero el IFA segun pesa a súa educación, e a cozota nos dixa de encima o cobertor. Así nas gato, así nas y en su jardín muy libre, así nas quiero yo. Raquel, te os va a recordar una noticia muy importante. Odilla 25, llena de especial de la luna aragonesa en comando actualidad, TV. Si podéis, comentalo. También ahora vamos a tener otra canta de Caragol Gol Gol. Esforio a tierra y roñón Soy a ¿Y qué pasa esta charla? Me miro a la luna, me miro a la luna Y o tu la Una cosa más, ya te ha Dime me como fa, pa, pa, pa, Un bello normal, bueno, no sepa, y tienes que levantar. Ar, ar. Antes de rematar, ¿querés decir bella cosa a la chen que nos escucha. Pues que nos sientan, que nos vean todas las semanas en antena a las güey todos los jueves en TAFM, que les verá pollo. No dices de charar. Animar a muchas más escuelas en Zaragoza a que mostren lo aragonés a los alumnos, para que la luenga se conozca y se faiga servir muchísimo más que ahora. ¡Lo aragonés y aguay! Y estas y, y muchas, muchas más noticias, noticias encontrarás en alrededor.com. Dica la semana, semana venían a plantar fuerte. Y con esto os decimos, dica la semana venían. Os esperamos aquí en Fenderilla. Adiós. Adiós. A día de próxima, mi vida les acaba. Porque será, yo no tengo pecado. Bueno, he sentido a Ustagals de Cado Radio, que son Raquel y Juan, y también eran por aquí Pablo y Lucía, que han pedido el sol en costo de lo programa y ya veis que profesionales que es devenido lo tiene el Aragonés, a Radio en aragonés, y todo lo que quieran ver, porque bueno, energía no les manca. Y aquí también han estado, bueno, eh, Paco Lagrava, que lo he sentido en calidad de maestro, ahora también en calidad de pai, y Juan Pablo Martínez también. Pai, que charlan los dos A, a suyos niños en aragonés Supongo que esto no oye fácil, ¿no? Y esto de charlas en aragonés y que Te contesten en aragonés y no en Castellano Oye, bien embolicado, porque bueno, ya sabed que Pues eh, todo mundo alrededor de pasa en castellano Cuando ya en inglés, ¿no? Y pues bueno, a la fin Eh, y es una persona que charla en aragonés, eh, pues bueno, ya miras de, de que charlen con otras personas, de, de que, bueno, ya sabes, aquí charla en aragonés, charla en aragonés, ¿no? Pero yo es muy difícil que, eh, pues eso, que, que pillen y se costumbre de, de responder en aragonés. Y bueno, pues va a cosas temporadas, ¿eh? o sea, a lo mejor. Se nota muy todo, por ejemplo, las, las vacancias. Eh, somos de vacanzas y, claro, pues ya pasan más tiempo con tú, pues charran más aragones. Tornan tal cole, pues ya pues, charran más en castellano. Eh, bueno, y es difícil, y es difícil. Y también supongo que que mancan herramientas, ¿no? Como lo que decían antes de, de buisos en aragones, de programas taninos en aragones, que no sigan no más que en casa, que, bueno, un mismo est en estando en casa. que tengan otras actividades hasta en aragonés ya lo, ya lo decía Raquel que pues que cuando era más chiquita pues charraba más en aragonés que ahora porque las suyas amigas pues charran en castellano las, las relaciones de la familia pues chanaban Minguan verdad porque porque la, la vida social de la de la niña o de las o de las, o de los niños que echarren en Aragones pues van poque a poque haciéndose en castellano pues eh, pues cada vez más no bueno pues los medios de comunicación, pues menos Busatros y beluno más que que echarra que echarra en <ríe> sí, <ríe> Busatros, Busatros, y Fendore, ¿no? y, eh, y cada radio, y cada radio y beluno más que también, pues sí. antillas, ¿no? sí, ahora tenemos también aquí dos programas más en Radio Topo que son Tierra de Barrenaus Y ahora charrante que también... también charrante es eso. pero que Pero que la televisión... Mira, la, la televisión aragonesa estuvo eh, con nosotros en, en la escuela Porque ya eran haciendo un, un programa de cantas de Nadal de, de, de, de, bueno, Y vinieron porque porque querían es, que, que saliesen cantas en Aragonés eh, Los festivales que hacemos en Nadal y todo esto no bueno pues eh, bueno pues los chicos los, los niños de cada Radio podemos hacer la presentación pues vale y pues grabaron grabaron pero cuando salía en antena verdad pues eh, pues los eh, los tetulos baixo porque porque claro la chen no no conoce el aragonés no como una como como si charrasen en francés o como si charrasen en inglés o, o en alemán no bueno una una cosa que esto que pasa no esto pasa y claro pues eh, si la televisión de Aragón la propia televisión de Aragón no, pues amenista eh, meterte tú los vaso la, vaso la aragonesta que la chenda de Aragón entienda el aragonés pues bueno es una cosa muy, muy difícil ¿verdad? Pero con con eso por ejemplo en la televisión pública asturiana fue un mes quitó en una película doblada al asturiano uh -huh. pero con subtítulos en castellano y triplicó en índice de audiencia que goza de tener a cadena o sea que también había una demanda por parte de Achen, no, no solo por sí, los sí. a of Hablan, se entiendo por aprender a Luenga y por tener... Sí, sí, una Play eh, y era la, la traducción de Ozager, eh, álbum de asterista al asturiano, bueno, tenían un éxito muy grande uh -huh. y pues, la editorial era muy contenta con, con haberlo feito en asturiano y bueno, que no se pensaban que, que se iban a tener éxito pues eso, porque muy taché, pues bueno, ya guardando ya como una, una fita señalera para pa comprar una cosa así en asturiano pero ya que muy taché, que no charra, pues también le pareís muy importante y puede tener ya simpatía y dice, bueno, pues esto lo he de tener, ¿no? esto como como un hecho de colección, ¿no? Y otra cosa que admiro de vosotros y es que porque os vuestros fillos puedan hacer cosas en Aragones, tú has inventado por ejemplo Cado Radio y tú Juan Pablo traducís un programa a sí. en ordenador taninos uh, que decís Paintux puede estar ¿O cuál sí, oye yo el nombre Paintux Paintux Paintux Paintux Paintux yo <ríe> Y pues sí, pues ya que has de mirar, pero ya que lo hacemos, os país que charlamos en aragonés a, a nuestros fillos, a, a la fin traduces todos los cuentos, acabas de decir, en primeras, claro, pues mercasos que ya, y sí. pues eh, claro, pues, sí, pues ya se te acaban, se te acaban y a la vez, pues ya cualquier cuento ya lo acabas traduciendo, ya, ya lo traduces en, en tiempo real, sí. y vamos, como que ya es leyendo en aragonés y ya que has de feriso, no te, no te han quedado atrás. Y lo mismo pues con eso, pues ves una cosa en el ordenador, el programeta que pueden emplear ellos... ahora que se van metiendo en, en los ordenadores y hacer cosas, pues nada, si sale bella cosa en Aragones, un vídeo en Aragones, le metes. Y que claro, has de y hay pocas cosas y las pocas que hay, pues bueno, que has ca cal meterlas a la suya disposición, ¿no? ¿Y qué creíais que sería factible desde el punto de vista, o sea, qué podría hacer la administración de FER, que podéis tener los medios, que no está ese guay y complicado? A, pues poder conservar esto, ¿no? Que os niños puedan echar en Aragones, en Aragones, y no solo que os niños que en casa suya lo charran, sino también niños que también en casa suya no lo charran, pero que os país quieren que lo charren. Pues aquí la escuela. Eh, to, yo me yo soy convencido que todo pasa por la escuela. Eh, si eh, puede estar que haya niños que charren Aragones en casa suya, pues aunque siga un poquez. ...pero de seguras que había muchísimos niños... ...que emplegan parolas en aragonés... expresiones aragonesas... En, ...en casa suya, de seguras también... ...bueno, pues eh, lo que cal... Eh, ...porque, porque había, había con el aragonés... ...una cosa de que, bueno, es que no... ...pues no sirve ta cosa... ...porque, Jimmy mi George... Eh, ...emplegariste tiempo a charrar el inglés... ...pero las, las luengas eh, sirven ta comunicase... ...pero también sirven ta exferenciase... ...y son identidad... Y una cosa de identidad. Lo que no, a, a la fin no sé qué habremos en Aragón de identidad, porque puede estar que siga lo pilar y lo programa este de las de las jotas de y poco más. Eh, pero si no lo si no lo veimos, eh, si no lo veíamos los los aragoneses, pues eh, una cosa que eh, el Aragonés lleva cultura, lleva cultura. y ya sabemos pues que la cultura muy útil no llega <risa> pero pero llega una co ye, eh, ye una cosa que que nos que nos y que y que nos fa más aragoneses y que nos fa que hagamos más aimor a la tierra y que nos fa que y, y, que, y, que, y que y que y que la sociedad lle eh, apegada y que y que fa, digamos, una sociedad mejor Y bueno, esto parece que no ir cualquier importancia, pa unos ¿verdad? Porque porque otros, pues bueno, eh, pues sí que sí que ya yo, yo importan, ¿no? Pero bueno, yo so, yo me pienso que la cosa va bien, pues al aragonés y en las cantas, y en los libros, y en internet, eh, y en Wikipedia, ¿verdad? Sí. sí, sí, Wikipedia, que además fa poco... Eh... bueno también tenemos aquí a Juan Pablo que también hasta hoy había llegado aquí en Fentorella charrando de la Wikipedia en aragonés uh -huh. fa poco todos felicitaban porque Wikipedia y ahora a, a Wikipedia con mayor número de artículos en relación con los fablans que tiene no o cosa... sí sí sí bueno esto ya ya fa tiempo que que ya sinas pero bueno no sé aquí paro cuenta en el momento <risas> y nos felicitan por eso, pues bueno ya... Da, da una idea, digamos, de la movilización de una chicota parte de la sociedad que echar Aragonés por ser visible a lo venga, ¿no? Que en otras lo vengas, pues a lo mejor pueden estar más vivas, pero a lo mejor no existe ese, pues ese movimiento, ¿no? Y, bueno, esto que decías Paco me va me, me a recordar, pues que... Eh, Existe mucha chen que charra aragonés Bueno, no, no pasa mucha Pero existe chen que charra aragonés Y a lo mejor no lo sabemos No lo sabemos porque no charramos con él Porque no nos manifestamos Porque no es visible el aragonés uh -huh. Por sí. cada día ya más visible Y por cada día ya más fácil que pasen estas cosas Yo voy a decir una cosa Espero que no te sepa malo, Paco Paco, este es profesor mío <ríe> Sí Él era muy choven caldecillo <ríe> Y bueno Bien, teníamos una relación profesor-alumno en garra momento podía pensar yo que he echar Aragones. y yo he echar y yo me fue y... pero en garra momento, claro pero no, no existe una, una posibilidad de visualizar que uno echar Aragones, porque, claro, tú no charras Aragones Aragonés so que que quién charra Aragonés y si no lo sabes a priori no lo puedes hacer yo, yo siempre he pensado que sería bueno tener un pegallo sí. <risa> sí. O sea, cosa pero discreta este, este sí cosa que discreta, ¿verdad? Pero... este sí que echarra pero es cierto porque sí, nosotros, se a tú, y, yo tú y yo sí bueno cuando nos gritemos para parar este programa yo principié charrando en castellán porque bueno pues una persona que no conoces no no y en cara que yo sabía que él charraba aragonés, pero o mío chip no cambia no y ya yo cuando me decía pero tú charras aragonés, ¿no? ¿Por no porque no charramos en aragones que cuesta sí, sí sí un otro un otro Un profesor que yo tenía en Escolapios también resulta que era de, de Arribagorza, de, de... Sí, de SOS. De, de SOS, de... De, de Charabapa ¿túes? pero uh -huh. claro, yo no lo sabía, no, sabía, no lo sabía nunca. Eh, y me pasa con alumnos, ya he conocido tres o cuatro alumnos que charlan aragones, pero casi de casualidad. Eh, de Seguro que no he tenido muchos más. Claro, porque tú en la universidad supongo que... Por, con Adichén claro, pues, que pasa, pasa por muy Astín por las mías clases de seguro que muy Tachén pero no pues bueno claro, lo que decimos no no se visibilizan de garra traza sí. no tienes garra pues bueno y con beluns lo sé pues nos charramos en aragonés pero con Atros pues no sí. pues, bueno mismo también. ha en en Huesca en la sociedad esportiva Huesca ha tenido chugados de fútbol que charran en aragonés o sea que un equipo de segunda división tenga bueno ahora en segunda B pero <risa> cuando este chuga vayan en segunda división Tienga chugados en luenga aragonesa y que os mismos aragones o fablans no lo sepan. Claro, eso es lo exclamo yo, cripto-aragones o parlados. <risa> ¿No? Y como los criptochudíos, que feo, digamos, y era um, parlados, pero de puerta hasta casa, ¿no? de, de, de puerta hasta dentro de su suya casa. Pues ya es la misma situación, en realidad. bien, pues la aragonesa pues, era una luita de esto de la, de la escritura, que si se escribe a sinas, que si se escribe a tratraza. Eh, yo por eso me cuaca la radio porque como nunca le escribirá yo, yo no me carrayo con, con Ben Gun, ¿no? <ríe> una cosa que pero sí esto también lo que decía lo que decía Jesús que lo nombraba lo nombraba antes, no decía Paco pocos y carrañaos bueno pues también <ríe> pocos sí, sí. y carrañaos. es una cosa también que que no se sabe por qué Que, que, que lo que lo que calfe llenpentar todos y pro y, y, y que cada un charre y que faiga lo que pueda verdad yo pienso que lo que puedo hacer por el aragonés es ¿eh? charlar con mis fillos en aragonés y bueno pues como soy maestro pues pues a mostrar a los alumnos lo que puedo hacer y pues ahora que hemos en principio hace hacer radio porque son cinco años pero tampoco no llego a ir, verdad pero bueno eh, pues Bueno, pues pues podemos hacer tres minutos o cuatro minutos cada semana y que lo pinchamos en internet y bueno y vemos que la que la Chen lo siente, sí, sí, la Chen siente los programas y que y ves que pues había 30, 40, 50 50 personas que la que, la, que la han punchado ¿no? Y dices, "Va, pues bueno, pues bien, por 50, ¿no? <ríe> bien, pues en Tabán." Yo siempre digo que lo importante es fer y no desfer. Eso es lo que hemos de pensar. Pues sí, vamos a continuar fendo y muchísimas gracias por todo el trabajo que sois fendo por mantener vivo el aragonés a mostrándoles ni a, tu, a vuestros fillos y pues con cada radio en la escuela con Wikipedia con todo, todo el trabajo que lleve fendo dos aragonés y con todo el trabajo de charar día a día y también muchas gracias por estar aquí con nosotros en este especial Luenga Materna para mostrar que el aragonés lleve bien vivo Gracias Gracias a ti Ya ha visto el fin caos en tierra, los que abolon suan que el alfo se apren a